Ahora, este, por supuesto, quería retomar un, un tema que en la semana por, estuvo、eh, en escena, tal vez no con las perspectivas que, que una pretende, ¿no? Y que es problematizar,、eh, problematizar la aspiración de hacerse rico en un día, que es lo que nos trae justamente este gobierno brutal. Eh, Anarcocapitalista, como se denomina, y que está provocando niveles de empobrecimiento,、eh, caídas permanentes en estafas, pero a su vez. Peligro, riesgo de vida. Ayuda a convertirte en un inversionista exitoso, decía Franco Saujé en sus redes sociales, el trader de 19 años que esta semana fue asesinado de un disparo en la cara. 19 años, era un estafador. Estafaba a la gente diciéndole que si compraban sus cursos iban a hacerse millonarios en una semana, en un día, en un mes. ¿no? Eh, prometen estos traders que vos, con una mínima inversión y trayendo más gente a esto que conocemos como método Ponzi, estas estafas Ponzi,、eh, te vas a hacer rico sin tener que l a b u r a r sin tener que e s forzarte, desde tu casa con una computadora y apenas unos cuantos pesos, que después no son tan pocos y cada vez son más, y que ves que.、Eh, Hay influencers famosos i t del momento que te dicen que te subas a ese, a ese juego, que es un negocio, que vos podés ser un empresario y que, y que esa empresa que no hace nada te va a dar、eh, millones de, de pesos o miles de dólares. Esta semana, esto en Argentina provocó este asesinato y hay varias、eh, influencers, traders,、eh, jóvenes, niñas, niñas digo, porque un pibe de 19, una pibe de 19, son niños, todavía es un pibe, un pibito,、eh, se han ido del país porque los están buscando para vengarse por las estafas que cometen. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hablamos, tuvo la gentileza Maximiliano Firdman, un abogado, profesor que se encarga de visibilizar y problematizar esto que él llama poncidemia. Hablamos con él desde Radio Kermés y nos dejó, nos dejó estos conceptos. Buenas, mi nombre es、eh, Maximiliano Firdman, soy、eh, programador, periodista y profesor. Y estuve en los últimos meses investigando sobre un fenómeno. Que, que está en las redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, pero también se suma a Facebook y algún, algún otro lugar, al que yo llamé la Poncidemia. Este fenómeno es un fenómeno que, si bien apunta a todo tipo de público, de todo tipo de edad, está muy enfocado en jóvenes. O sea, hay mucho porcentaje de gente en joven que busca la idea de hacerse millonario, de, de facturar mucho dinero. 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares por mes, haciendo un curso、eh, o siguiendo el liderazgo de alguien que te dice vender algo a cambio de que vos le des plata. ¿no? Eh, y de eso hay, hay varios tipos: hay de inversión en cripto,、eh, hay de, de, de un montón de cosas, de, de cosas de venta, de telemarketing. En general,、eh, es, un esquema, es un esquema piramidal, es una estafa piramidal. Con todas las características de una estafa piramidal, más allá de que no es tan clásica. En general, aquí la p u n t a a la gente más vulnerable, que no se da cuenta que es una estafa, que a lo mejor no tiene conocimiento sobre estos temas, sobre criptomonedas o sobre cómo hacer marketing por Internet. Entonces caen las trampas que estas personas hacen.、Eh, y, le dicen, y generalmente cuestan muy caros, 500 dólares, 1000 dólares. Y la gente que, es gente que no lo tiene. Eh, a veces hasta recomiendan que bueno, que pidas prestado a tu familiar. Entonces, gente que, que consigue plata ajena para pagar estos,、eh, estos cursos, o a veces son sesiones de coach. En general,、eh, son personas que no tienen ningún historial, o sea, no tienen currículum de nada. No, tampoco son millonarios, todo lo inventaron. Ellos muestran fotos de lujo en Dubái,、eh, que tienen autos de lujo. Es todo mentira, son todas cosas alquiladas. Que lo hacen para la foto y para tratar de venderte que seas como ellos. Eh, eh, así funciona. Y, están, y la idea es que cuando vos entras y haces ese curso, te das cuenta que la manera de hacer plata que ellos te dicen es hacer lo mismo que ellos. O sea, es que vos te conviertas ahora en el estafador de otras personas.、Eh, así que bueno, esto lo llame la posidemia porque es una especie de, de, de epidemia que hay. Está lleno de redes, miles de jóvenes, incluyendo al chico este Franco de 19 años que asesinaron. Acá en la provincia de Buenos Aires, esta semana, era un chico que hacía una de estas cosas.、Eh, también mentía sobre sus lujos, mentía sobre sus ganancias, que también le hacía 10.000 dólares, que si ponías 200 dólares con él, o donde él te decía,、eh, él te iba a dar los trucos para, para generar mucha plata con ese dinero, y todo es parte de lo mismo, bien, de este, esto es llamado p o n s i d e m i a que detrás hay organizaciones coercitivas que usan técnicas como d e s e c t a s Eh, como que te lavan la cabeza con, con que、eh, todos vos no son millonarios porque, porque la gente no quiere, entonces ellos tienen el truco que te va a decir cómo ser millonario.、Eh, por supuesto que no existe ningún truco, los millonarios tampoco se muestran en fotos, nada de lo que ellos muestran es real.、Eh, y a través de eso, claro, hay organizaciones criminales que tienen muy bien pensado el sistema, y a veces las, las personas que uno ve en redes sociales son el último eslabón. Y también son usados, o sea, son estafados y estafadores al mismo tiempo. Pero en el fondo, hay organizaciones que son las que terminan recibiendo la mayor cantidad de dinero, que son las que piensan muy bien este tema. Así que a tener cuidado, esto no significa que uno no debe hacer cursos que encuentra por internet, eh, pero eh, tratar de descubrir, o sea, si está en dólares, si cuesta mucho, 200, 500 dólares, 1000 dólares,、eh, ya hay que desconfiar. Si la persona muestra lujos, hay que desconfiar. Si te dice cuánto factura, hay que desconfiar. Si, por ejemplo, no,、eh, generalmente no tiene un cuito, sea, no es una empresa, no hay una dirección, no hay un lugar legal a quien reclamarle, también hay que desconfiar. O sea, no, no, no tiene presencia de nada, hay que desconfiar.、Eh, por más que ellos te digan que tiene n un secreto,、eh, los secretos no existen y nadie se hace millonario del, de la noche a la mañana. Así que bueno, eso es、eh, lo que estuve investigando. Así que espero que la manera de, de romper esto es hablarlo, hablarlo con los jóvenes, con la familia, con los amigos, que se sepa que esto es una estafa para que cuando les llegue y lo vean en las redes sociales se den cuenta y no entren y no caigan en las garras de esta gente. Hablarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo para que. Nos cuidemos entre todos, todas y todes. El año pasado, recuerdo en una,、eh, en una de las reuniones、eh, de las asambleas del Consejo Provincial de Niñez,、eh, los representantes de adolescentes, es decir, los consejeros adolescentes, pidieron、eh, que el ministerio empezara a hacer、eh, una suerte de educación financiera en las escuelas para los pibes y pibas, porque los adolescentes manejan plata. Hoy en día, la mayoría de los adolescentes tienen la billetera virtual de Mercado Pago. Y entonces,、eh, a esto que、eh, vamos también descubriendo, que es la ludopatía y el juego、eh, y las apuestas ilegales en los juegos que、eh, los pibes y pibas van haciendo en cualquier momento del día a través de su celular, en páginas que son truchas algunas y otras no son truchas. Eh, bueno. Eh, Se suma esto otro, ¿no?、Eh, la aspiración de ser rico en un día. La voluntad manifiesta de tener cosas.、Eh, el deseo de comprar, de tener la zapatilla, el celular, el kit de maquillaje, la computadora, tal.、Eh, la taza de no sé quién. Bueno, todo eso es en,、eh, un combo mayúsculo para que te estafen. Y cuando te estafan y empiezas.、Eh, es como. Eh, es una cadena interminable porque te estafan y vos después tenés que pagar, y entonces empezás a deber a uno, a otro, a otro. Y no solo lleva a que, como en el caso de Franco Sauyer, lo asesinen en la puerta de la casa de sus padres de un tiro en la cara, sino lleva también al suicidio. Porque la salud mental de las personas que apuestan o de las personas que invierten y son estafadas se rompe. Y si esas personas son jovencitas, Están en un grave riesgo de vida, no solo de porque otro te mate, sino porque realmente es insoportable la presión. Por eso, este, Maximiliano f i e d m a n viene tratando de que esto、eh, se problematice y se busque una solución comunitaria, social, de política de Estado. Y uno entiende a esta altura de políticas de Estado y municipales, provinciales,、eh, de los ministerios de educación, porque del Estado Nacional poco se puede esperar, porque consideran que cada uno debe hacer este, lo que quiera y si se quiere suicidar está bien, según、eh, ha dicho en varias ocasiones el, el presidente de la Nación. Qué difícil decir esto, qué difícil decir que Miley es el presidente de la Nación, no nos acostumbramos todavía. Ya venimos con más bestias.